Bien, entonces, eh, nos volvemos a la ciudad de Mar del Plata porque desde temprano, de las 10 de la mañana, eh, en la puerta del INIDEP, trabajadoras y trabajadores eh, están concentrando con una serie de reclamos eh, que tienen ya un tiempo largo, eh, una larga data de parte de trabajadores, insisto, eh, y trabajadores eh, de INIDEP para poder charlar un ratito eh, y saber cuál es el reclamo que están llevando adelante. Estamos en comunicación con Carla Firpo. Carla, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días. Bueno, gracias por apoyar el reclamo del Instituto. No, por favor. Bueno, en primera instancia preguntarte cuál es el reclamo que están llevando a, a la puerta en este momento de AIDEN y eh, Nosotros lo que estamos reclamando es que se resuelvan los trámites y las reivindicaciones pendientes de recursos humanos que implican eh, nombramiento de los concursos que se hicieron el año pasado, del personal científico, eh, recategorizaciones del personal que tiene contratos de ley marco, que sería como una planta un semi planta permanente y también pases de 1109 que es una contratación precaria como monotitulistas que pasen a eh, los contratos ley marco. Todos estos eh, procesos forman parte de un plan de fortalecimiento de los institutos de investigación que se inició el año pasado, que lo inició el gobierno nacional eh, parte de los parte de los trámites ya se pudieron resolver que son los trámites de las del personal que es de plaza permanente, pero quedaron pendientes todos los trámites de los contratados. Esto lo que generó es un desfase muy grande entre lo que cobra la gente que es del planta permanente y los contra y los contratos. Realizamos y todos las mismas tareas, involucran, bueno, al personal científico, al personal técnico, administrativo, personal de guardado y también a los observadores a bordo de Eh, déjame interrumpirte para preguntarte cómo es la sí. situación sobre todo eh, digo uno de, desde esto de, desde la ignorancia casi eh, sí. imagina que el personal embarcado obviamente que tiene un riesgo superior eh, a la persona que trabaja eh, en tierra cómo se ha abordado eso en torno a qué es personal contratado cuando decimos personal contratado es tercerización del trabajo o precarización eh, del trabajo del, de, del trabajador o trabajadora eh, estatal no digo cómo afrontan eh, la cuestión que tiene que ver con ¿Estar embarcado y estar precarizado trabajando para el Estado? Eh, bueno, eh, la mayoría de los eh, precarizados que pertenecen al personal embarcado son los observadores a bordo que eh, se está pidiendo que pasen justamente a una contratación de ley marco para poder formalizar este tipo de relación con el Estado. Eh, la modalidad de trabajo es exactamente igual, pero bueno, este la estabilidad... Eh, ante cualquier tipo de conflicto es menor obviamente que eh, ante una decisión de achicar el Estado el siempre les la voz más débil son los 1109 es decir los monotributistas sí. entonces este Sí. no y te, te, te iba a agregar yo y te, te, como pregunta digo también la situación que tiene que ver con eh, las eh, la, las protecciones la RT los accidentes de trabajo eh, y demás que imagino que deben ser también eh, menos eh, eh, menos abarcativas al, en el momento de estar precarizado o precarizada no Eh, por suerte, eh, en la modalidad de, eh, es una decisión del instituto que tengan los mismos derechos, los 1109, internamente tienen los mismos derechos que un personal contratado como ley marco o de planta. En ese sentido, tienen cobertura, tienen RT, y, eh, bueno, tienen vacaciones y también francos, o sea, tienen los mismos derechos. Pero bueno, esa es una decisión institucional. Pero igualmente, no es lo mismo ser monotributista que ya poder estar en planta o en una planta semipermanente. Seguro. Obviamente. Eh, en, el, en el comunicado que, que hacen llegar, eh, digo hablan de un conflicto de larga data. digo ¿Cuánto hace que vienen trayendo alguno de, estos, eh, de estas discusiones eh, o estos reclamos eh, que hoy por hoy es en efectivo en la puerta de la INIDEP? Y estos trámites están pendientes, muchos de ellos, desde eh, hace casi un año... Eh, y todo se generó cuando se eh, unió el Ministerio de Economía con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Uh -huh. Al juntar los dos ministerios nos quedamos sin firma porque todos estos trámites requieren la firma del ministro, que en este caso sería masa, y hay que nos cuesta llegar, eh, bueno porque seguramente debe tener algunos de los temas pendientes. Entonces lo que nosotros estamos solicitando es es que se le delegue la firma para estos trámites específicos que involucran a recursos humanos al director del instituto. Entonces nuestra meta es conseguir que desde Buenos Aires, desde el Ministerio de Economía, se pueda delegar la firma y así asignar todas estas definiciones. O sea que es casi burocrático lo que resta. Exactamente. La decisión, eh, de, la decisión de iniciar los trámites de, de mejoras salariales ya está. El problema es que si no lo firman no se hace no se concretiza esto, entonces este, es lo mismo que no tenerlo. Eh, y necesitamos eh, oh, la decisión política. Eh, digo, es, espero que la respuesta sea no, digo, pero esto pasa desde que cambió el ministro y más asumió? No, en realidad pasa eh es en conjunto, pasa desde que se eh, unieron los dos ministerios. Entonces, los pasos burocráticos se ampliaron y antes el que firmaba todo este tipo de contrataciones o el pase a, a planta lo hacía el ministro de agricultura deeroio pesca y ahora es como que hay un eslabón más y si la firma se delegan en el secretario de agricultura dan y pesca o en el director del instituto los trámites serían mucho más sencillos y ya se podría haber resuelto eh, Carla cuántas personas se eh, trabajan en nivel hoy por hoy están afectadas con algunos de estos reclamos que ustedes están llevando adelante es eh, dice trabajan más de 400 personas en total y eh, con trámites pendientes hay aproximadamente unos 130. O sea, es un número bastante importante. Seguro. Entre la gente que tiene que entrar a planta por los concursos científicos, eh, las recategorizaciones y los pases de 11.09 a la Inmarco. Seguro, seguro. Eh, la... la lucra a todos los estamentos del instituto. Te iba a preguntar eso, digo, abarca desde, eh, digo, de to todas las oficinas, digamos, por decirlo de alguna Todo. manera. científicos, administrativos, personal técnico y personal embarcado y observadores a bordo, que todos son totalmente necesarios para el funcionamiento del instituto, que nuestra función es asesorar al Estado en el manejo de los recursos pesqueros. Carla, te agrego una digo cuando, recuerdo cuando cambió la administración y asumió a Axel Kicillof, eh, digo, dio eh, uno, o accedió a uno de los históricos reclamos eh, que Ate Provincia venía llevando adelante que era el paso a planta permanente de yo no sé si eran 30.000 o 40.000 pero más o menos, eh, trabajadoras y trabajadores en ese caso, ¿se vio afectado para bien o afectada para bien los trabajadores y trabajadoras en IDEP o no entraron dentro eh, de esos 30 o 40.000 trabajadoras y trabajadores eh, que, que pasaron a planta y que dejaron de ser contratados? Eh, no, en realidad no nos afecta ni nos desafecta porque eh, son decisiones de provincia y nosotros somos un organismo estatal. Nacional. Está bien. Nacional. Está bien. Sí, nos benefició un fortalecimiento que se inició el año pasado para los institutos de investigación de nación. Eh, ahí eh, se pudo lograr eh, reivindicaciones para el personal de planta, científico, técnico y administrativo que fueron recategorizaciones o eh, en realidad un incremento al nivel que, este nos benefició a nivel salarial obviamente claro pero claro. bueno quedó el tema quedó a mitad de camino todo este proceso claro pues son son estamentos diferentes de estados distintos eh, la, la claro. última te prometo que es la última ahora sí eh, <risa> digo eh, de qué manera digo de, de esto lo pregunto desde la ignorancia total eh, digo se está se empezó a construir ya se puso la, la como si fuera la piedra basal eh, de lo que es el instituto de investigaciones pesqueeras eh, ahí en el faro de la memoria no es ese nombre pero yo lo pongo así eh, para poder entenderlo Eh, digo, ¿en algún momento se van a complementar? ¿Vos crees que van a poder trabajar en conjunto? ¿O son cuestiones totalmente diferentes lo que es investigaciones marítimas de INIDEP? Por el momento eh, se mantienen eh, como independientes. Eh, el Faro de la Memoria, el eh, instituto va, pertenece a la universidad uh -huh. y nosotros este, estábamos trabajando acá en el INIDEP en el, por el momento por separado, Bien. pero bueno, este, en algún momento quizás se puede trabajar en conjunto, porque de hecho el INIDER tiene muchos convenios con universidad para temas específicos. Bien. Eh, Carla, te agradecemos muchísimo el contacto y obviamente eh, esperando que esta resolución llegue temprano para todos los compañeros y compañeras. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Eh, ahí pasaba Carla, que es la delegada de INIDEP, de la Asociación de Trabajadores eh, del Estado, este reclamo que están haciendo eh, a nivel nacional. Ahí en el medio yo me perdí un poco, pensé que eran cuestiones provinciales, y no, en realidad son cuestiones nacionales eh, que van desde la, eh, el pase a planta de trabajadoras y trabajadores que están contratados, barra precarizados, eh, y también de los aumentos salariales que restan las firmas del de Ministerio de Economía.